Desde Hizondo, estamos aquí en conversación telefónica con Luis Víctor Rodríguez el Presidente del Comité de Arce Y nada, tenemos constancia de que ha habido una asamblea El lunes, el día 4, si no me equivoco Y a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Iortia Y queríamos saber qué, qué es lo que ha salido de esa asamblea Cuáles son las últimas informaciones Bueno, Gabón, Luches Bueno, pues lo que tenemos que decir de esa asambleas es que pues definitivamente ya tenemos encima de la mesa la, la, la realidad de Arce y esa realidad es que es que Arce va ha aprendido ya lo que sería un cierre ordenado. ¿Qué es eso quiero decir con un cierre ordenado? Pues un cierre ordenado quiere decir que Arce ya no da más, Arce está hundida, está, está, está herida de muerte prácticamente muerta ...y lo único que queda es eh, terminar de sacar aquellos pedidos que hayan quedado pendientes... ...intentar vender todo el material posible, y ha hecho o por terminar de hacer... ...para poder engrosar un poco más la, eh, el arca de, de la empresa... ...y poder pillar un poco más de dinero, hablar, hablando en plata. Yeah. ¿Cómo hemos llegado esta situación? Pues después de una lucha que emprendimos hace varios meses en la cual pues bueno ya cuando vimos que no era que no era cierto que se estaba preparando un plan de alegría desde la empresa y todas las mentiras que ya había llevado a cabo el señor ramónarza le pongo lo del señor pues porque tengo educación así me decían mis padres pero bueno cuando vimos que ya eso era imposible pues bueno optamos por la vía de la ley concursal algo a lo que él se negaba Pues bueno una ley concurso al final es lanzar una moneda al aire porque tú vas a una ley concursal pensando en una, en una idea concreta de que puede salvar la empresa porque que sabes que es viable porque sabes que tienes mercado porque sabes que y resulta que después de, de, de salir concursal en la que te vienen tres administradores administradoresternos la empresa que son los ojos que nunca hemos podido tener en, en, en esa digamos en esa gerencia de la empresa Pues te, pon, te, te das de bruces con la realidad Ya eh, escucho, salido, ¿cómo, está, ¿Cómo está la plantilla? Me imagino que es una pregunta absurda Pero, pero bueno eh, ¿qué, ¿Qué es la valoración que hacéis de los últimos meses de lucha? El, las diferentes Bueno, pues, ha ido variando un poco También la, la, la historia O el conflicto laboral de Arfe Y me imagino que, bueno, que ha habido Tiempo para todo, pero bueno, este último golpe La verdad es que habrá dejado a la gente bastante tocada ¿Cómo se encuentra el estado de la plantilla? yo personalmente mira personalmente estoy hundido o sea psicológicamente yo estoy muy tocado porque claro yo he estado en primera línea digamos para que se me entienda bien yo he estado mamando mierda durante los últimos meses y me he empapado del, del problema real de Arce y claro ahorita todo, eh, todos los que estábamos ahí teníamos esperanzas de, de poder salvar algo de Arce para, para el día de mañana eh, poder que eh, Esa, esa, esa, esa marca viva, esa empresa viva para el día de mañana al Chasu, al chasu poder respirar de algún sitio y claro llegas, te das de luz con la realidad y ves que, que, que yo y ahora estoy mis compañeros, 157 familias que nos vamos a ir a, a la puta calle pues es que ahora mismo me estás me, ahora mismo a pocas horas de la asamblea pues imagínate donde estoy o sea, psicológicamente yo estoy hundido y como yo está el resto de la plantilla a ver, eh, sabíamos que nos podíamos encontrar con esto pero son último que quieres, porque sabes que sabes que estás trabajando en una empresa potente y, y líder en el sector y es tal la, la, la, la mala gerencia que hemos tenido es tal, la, la es que no quiero decir malas palabras ¿sabes? Pero es tan mala persona la que hemos tenido durante los últimos años en la gerencia de la empresa ha sido tan mala sugestión, que es que ha dejado la no ha dejado nada, o sea, es nada ahora mismo, se, como ha sido yeah. imposible de resfrotar, o sea, imposible de resultar de estas maneras. Y si hasta hace ahora eh, eh, va a engrosar la, la, la, la fatídica lista la lista negra de, de las empresas o de los cierres de empresas que ya sé que ya parece que se están convirtiendo en una especie de, de no sé de, digamos para así decirlo de, de, de una cultura trágica ¿no? en, en este pueblo y ahora vuelve vuelve a, a endosarse un, un, una nueva empresa a lo que ya eran nuestros cierres de sporting de Gamesa de Recinsa, o sea qué es lo que está pasando otra más otra más, y es que, es que nosotros estamos, personalmente yo te digo, yo pensaba que estábamos creando un, un pequeño algo, ¿sabes? Algo, un, un... La, la bola empezaba a rodar, decías alguna vez, si esta lucha llega a su fin, y por lo menos salvamos cinco, las 60, 70 puestos de trabajo, vamos a ser un ejemplo, un ejemplo de, de para, para, para mucha gente diciendo joder, con la lucha sindical se llega hasta el final y se llega bien y se llega muy fuerte, y esto lo hemos hecho todos juntos agarrados de la mano y luchando por lo nuestro eh, Víctor, alguna se puede sacar alguna cosa positiva algo que podría resaltar para levantar el ánimo a la ciudadanía del pueblo claro. hombre eh, lo que sí está claro es que la gente ha dado verdaderos ejemplos de lo que es de lo que es la solid solidaridad o sea, nosotros como, como trabajadores de Arce no podemos Dar las gracias, gracias, gracias y más gracias a la gente que, que sin nada que ver con nosotros nos ha apoyado nos nos ha dado dinero de su bolsillo, nos ha dado alimentos, nos ha dado eh, esperanza, su calor, su amistad, o sea, al chasco ha sido un ejemplo. Yo yo personalmente te digo que esas muestras no se había visto nunca. Y y claro, ha pasado un montón de estancia pero parecía que Arce era diferente no como que joder, vamos a vamos palante vamos que vamos a sacar esto vamos a luchar por esto íbamos todos ahí pam pam pam, y el polo lo veía y el pueblo nos apoyaba y el pueblo el pueblo se ha portado de puta madre con, con los trabajadores de Arce. y yo personalmente no tengo vamos más que palabras degradecimiento para el pueblo y, y y mandar un mensaje de que de que esto no no no, no podemos dejarlo pasar la primero que tenemos mira el día 9 hay una manifa, una, una, una manfa en, en iluña A que deberíamos de acudir solo todos, todos a cangarras especialmente los del chasu porque somos los más castigados somos los más castigados somos la cabecera de un valle que está hundiéndose poco a poco pero hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir porque se, se demuestra que con la lucha se puede llegar hasta el final a buen puerto yo lo veo así Bien. y yo quiero, yo quiero dejar ese mensaje alpoloo al chazo y al valle de sacaná luchando se consigue hay que seguir no no importa ...sino las veces que nos levantemos. Pues muy bien, con ese mensaje nos quedamos Luis Víctor. Nos vemos, entonces, muchas gracias. Ah, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que hemos recibido estos meses. Y bueno, que, que esto no queda aquí, que no, que no se termina aquí, que quedarse seguirá dando que hablar... ...porque hay que recordar que Arce es, es un grupo que pertenece a una familia... ...que son más empresas que entrarán en el ícono poco a poco las distintas empresas... ...y no perdemos la esperanza de que este sinvergüenza o algo sea, así, responda por lo que ha hecho. A, a 160 familias y a Puebla. Muy bien, Luis Víctor. Eso esperamos. Ver, gracias.